Lección 5. Ejercicio 10. A. Oiga, por favor, ¿hay un banco por aquí cerca? Sí, tiene que seguir por esta calle. B. Oiga, la calle Príncipe de Vergara... Tiene que girar a la derecha y la primera boca calle. C. Mira, ¿está lejos el Museo del Prado? No, está cerca. Solo hay que cruzar la calle. D. Oiga, por favor, ¿hay una cabina cerca de aquí? No lo sé, no soy de aquí.